Señales del fin del mundo. Descubrir petróleo tenía que ser algo positivo. Sin embargo, se ha convertido en algo negativo, en una auténtica maldición. Una auténtica señal del fin del mundo. Señales del fin del mundo son las que nos cuenta aquí. Todos los sábados, Javier Sabiano, Javier, muy buenas. Hola, hermosuras, ¿cómo estáis? Y fue una maldición y ha sido una maldición para los indígenas peruanos de la selva amazónica. Pues sí, desde luego, lo que podía haber eh, redundado en la riqueza de la región, el encontrar petróleo, ya se sabe que... El afán desmedido por el dinero pues arrasa todo lo que pilla por medio. Y en este caso pues como siempre o como en la grandísima mayoría de las ocasiones por desgracia arrasa a los más indefensos, ¿no? a, los más, eh, a los que la propia eh, sociedad eh, va marginando eh, de forma... Brutal, ¿no? Cuando se repasa y se revisa el mapa se encuentra que en aquellos lugares en los que se ha hallado petróleo en grandes cantidades no existe mucha libertad, eh, no existen bueno, no existe sí, cosas pero, muy positivas. Pero, ¿no? Desde luego para los eh, habitantes más desprotegidos en este sentido, como son los indígenas de la Amazonía peruana, que como es este caso, así ha sido. ¿no? Eh, hay un oleoducto principal que atraviesa cuatro zonas. De, de, ...de esta comarca que son... ...Loreto, el Amazonas, Cajamarca y Piura... ...y tiene un oleoducto... ...de más de 850 kilómetros de... ...de longitud... ...fue inaugurado en 1977... ...y bueno pues... Eh, ...según nos cuentan nuestros compañeros... ...del diario El País... ...concretamente Jacqueline Fox... ...que es la que ha realizado un maravilloso reportaje... ...al respecto... Eh, ...hace unos días... ...pues ella ha documentado... Mm, ...por los eh, habitantes de la zona que entre 2008 y 2016, es decir, en tan solo ocho años, eh, se registraron hasta treinta y seis filtraciones o derrames. De este, de, en estos 850 kilómetros. 36 eh, derrames, seis filtraciones son muchas para, para 8 años, ¿no? Y han, afectaron a, a, a más de 140 hectáreas de estos terrenos, que son terrenos eh, de los que, eh, no se el petróleo ensufió y impidió sí, la vida. Sí, exactamente. Normal de esa gente. Eh, evidentemente, eh, en, en, en estas situaciones. Y aquí en España todavía está eh, muy reciente temas como el del Prestige. Aparecen esos silillos, que es lo que ellos tienen todavía en, en, en, sus, en, sus, eh, en sus ríos, concretamente en el río Amazon y en todos los canales que desembocan, que eh, eran la forma de sustentación, la forma de vida, porque ellos fundamentalmente Eh, a sus familias les alimentaban de los peces, del pescado que daban eh, eh, esos, esos ríos ¿no? y los habitantes dicen que antes mm, bueno, pues sin sobreexplotar el río podían pescar y, y sacar peces como para dos o tres días para toda la familia y ahora pues esos peces prácticamente no hay los que hay son de tan mala calidad que, que están envenenados de por sí comerlos es un riesgo ¿no? lo que han tenido es que acudir a formas de alimentación mmm, alternativas que no eran las fundamentales suyas, como es eh, criar eh, eh, animales ¿no? animales domésticos para poder, poder comer eh, eh, proteínas animales. ¿no? fundamentalmente sí, del pescado, mucho de, de pescado, peces, mucho Que con en, el derrame de petróleo y la llegada del mundo del petróleo y la extracción se contaminó en, entre eh, otra, eso, esos peces. Entre otras cosas, eh, comían muchísimo pescado porque como ellos dicen, ellos son, son población indígena eh, extremadamente pobre, ¿no?, en comparación con la civilización occidental, por decirlo así. Entonces ellos, claro, eh, el, el río era su fuente de alimentación, porque como ellos dicen, el, los peces no hay que eh, alimentarlos, no hay que, eh, como ocurre con los animales de corral, ¿no?, que hay eh, que tratarlos, alimentarlos, cuidarlos, etc., hasta que uno puede, eh, ellos puedan alimentarse de ellos. Los peces los cría el río, no hay que gastar uh -huh. el poco dinero del que disponen para, para, para criar esos, esos, esos peces, mientras que ahora sí se lo tienen que gastar. Pero no solo en, esa es la cuestión, sino hay gente ahí que ha enfermado, ha enfermado eh, porque los niveles de plomo que tenía después de todos estos vertidos son tan espectaculares que hay gente que eh, eh, su nivel de, de plomo en sangre eh, les ha producido unas anemias de hecho la anemia infantil ha aumentado en, el, en, en la zona espectacularmente y ya no es, eh, bueno ya no también aparte de esto eh, influye la dejadez de las autoridades el tema tardó bastante tiempo en llegar al parlamento, al parlamento peruano y cuando llegó se desestimó porque adujeron textualmente que no veían responsabilidad directa de Petro Perú que es la empresa que eh, propietaria de este, este oleducto, oh, y además sí, claro, hay, se hay se como siempre, tipo claro, ya sabes que se, van se, echan, se claro. echan la pelota uno a esto, es decir, a mí esto me recuerda a lo de los silillos efectivamente, sí, sí, efectivamente sí, sí, sí. porque claro. Petro Perú dice que eh, eh, la culpa es de las eh, subcontratas que ella realizó con empresas de mantenimiento y seguridad, Y lo que es cierto es que las, las eh, instalaciones eh, estaban tan faltas de mantenimiento, tan abandonadas, que, que en muchos eh, puntos eh, eh, la corrosión fue la principal causa de... de De, de los vertidos, no solo de lo, de, del oleoducto en sí, sino de, también de barriles eh, almacenados en zonas de, de reserva eh, eh, adyacentes al, al, al oleoducto. Lo que esto ocasionó es eh, tal magnitud de vertido que tiempo después, bastante tiempo después, eh, no hay más que pasarse, darse un paso en barca por, por el río e eh, introducir en el agua medianamente una vara y remover un poco inmediatamente el crudo Que está, que está depositado, sí aflora la superficie. ¿no? Sí. La empresa dice que está ya limpio evidentemente esto no ocurre así y así lo certifica incluso esta periodista que ha ido con, con pobladores, eh, parte de, la, de los pobladores de la zona y, y ha efectuado una maniobra tan simple como es la de introducir un, un, un palo, una vara y remover el fondo del, del río. bueno pues de, de esto todavía se tienen que, que, que alimentar, por así decirlo, los, los indígenas y muchos sobre todo especialmente ya digo que ha aumentado eh, tremendamente la anemia infantil. muchos niños están sin tratamiento y esperando es a que se, se traslade traslade a es una consecuencia que no, no conocíamos que se podía producir en ese tipo. Claro, exactamente es, eh, bueno mmm, tener en cuenta que eso, que es que la, esta población vivía, por así decirlo de, de estos de estos ríos ¿no? y eh, mmm, son poblaciones mmm, relativamente reducidas, eh, de 700 no llegan en general a los mil habitantes y que parece ser que por ser minoritarias pues hay que olvidarles por parte del, del del parlamento ya te digo que la la Mm, eh, tal y como el parlamento peruano ha instruido este caso parece o huele un poco desde luego a corrupción tremenda ¿no? Yo decía ahí eh, Petro Perú y el Parlamento o parte de los que han dicho que no tienen responsabilidad ninguno pues evidentemente eh, hu huele a podrido algo algo así como el huele dicho, a podrido ¿no? el petróleo también huele a maldición pero el petróleo también huele a corrupción. a corrupción sí sí evidentemente claro todo todo eh, eh, donde hay tantísimo dinero, donde se produce tanto dinero, esta zona desde hace relativamente poco, digo relativamente poco, aunque ya hace, ya hay suficientes años, eh, eh, se, se descubrió una serie de acuíferos, de acuíferos, de, de pozos petrolíferos, han abierto uno, unas explotaciones de petrolíferos porque se vio que tenía una riqueza importante para la zona de petróleo, entonces eh, digamos las Petroleras, tanto locales como eh, multinacionales, entraron en la zona un poco eh, sin miramientos por la población indígena que todavía mantiene y quiere mantener eh, una forma de vida que no, que no casa con la forma de vida que tienen los propietarios de esas explotaciones eh, petrolíferas. Y que, como ya ocurrió hace ya algún tiempo recordaréis eh, eh, luchadores eh, indígenas eh, que luchaban contra esta eh, forma de explotación de, de, de su forma de vida pues eh, como ya se demostró en el pasado no tuvieron ningún problema en contratar eh, a pistoleros para quitar del medio para asesinar directamente a estos sí, líderes y los que defendían de esta, sus derechos exactamente no y entonces eh, todo lo que huele en estas eh, Eh, países en los que todavía las cosas están eh, digamos que las minorías están todavía tan tan tan oprimidas pues es que no se andan con ningún tipo de miramientos y la corrupción llega pues como te digo no solo para la limpieza del planeta no ayuda sino para la limpieza democrática porque también se la carga sí claro evidentemente el dinero todo lo corrompe <risa> lo, lo sabemos donde hay dinero hay ese gran riesgo de, de corrupción como ocurre pues en todas las grandes En todas grandes esferas y en todas las grandes eh, cantidades de dinero que se mueven siempre cabe la opción de que por mucha limpieza que tengan muchos en cuanto a alguno o algún o po, algunos pocos eh, eh, jueguen sucio, pues pringan, pringan ninguna mejor nunca mejor dicho en este caso, pringan a todos los que están están Fíjate eh, lo que la, han sido capaces de conseguir unos silillos de plastilina en el Amazonas, ¿eh? Pues sí, de luego eh, para ellos les ha arruinado la vida y están digamos esperando porque tampoco tienen suficiente fuerza al ser tan tan tan eh, poco población y, y están en estas condiciones, tampoco reciben muchos apoyos de, de, de, de las fuentes oficiales de, los, de del gobierno fundamentalmente, aunque hay como si todos los partidos o muchos partidos políticos si, eh, están eh, poniendo el grito en el cielo en contra de esa eh, eh, porque además tienen estudios realizados de forma independiente que así lo certifican que, que esto ha sido un abuso y un atropello Contra, contra su forma de vida y contra ellos mismos no se han respetado ningún tipo de, de derechos que, que tienen estas poblaciones ancestrales allí y aunque los partidos de forma eh, individual o unilateral eh, han puesto el grito en el cielo digamos que el parlamento peruano pues eh, ha echado aguas fuera y, y la empresa pues dice que no, hicimos, eh, no hemos ido directamente nosotros sino las sub subcontratas que teníamos ahí de seguridad, de mantenimiento que no han hecho su trabajo etcétera, etcétera. y al final eh, pues eh, Que sin, sin, sin atender, por así decirlo. Bueno, pues esto es eh, lo que han conseguido unos silillos de plastilina de petróleo en el Amazonas, en Perú, por cierto, cerca de. Bueno, cerca es. Eh... Eh, en América del Sur, eh, al sur de América del Sur eh, se encuentra también Uruguay, de ahí es un poeta, Mario Benedetti, si lo citamos es porque con Almadías Rosavientos eh, nos mandan y me mandan con Almadía Rosavientos un mensaje, uno de nuestros oyentes eh, gatillo con un poema de Mario Benedetti, uno de los eh, clásicos, y que creo que podemos eh, recuperar y mentar. No te rindas, eh, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Yo creo que es un mensaje, un poema de Mario Benedetti que tiene que escuchar y tiene que leer. Todo el mundo, porque el mensaje es extraordinariamente positivo. Muy ¿eh? bonito. Y demoledor. Sí, sí, sí. Bueno, hacia unos poemas eh, fantásticos, ¿eh? Benedetti. Que es uno de los grandes poetas de la historia de la humanidad. Y tenemos que tener el No te rindas, eh, este que hemos eh, citado. Bueno, el, eh, hay, hay muchos de, de Benedetti. Era un personaje, insistimos, fantástico, ¿eh? Con Almadía Rosaventos, Javier Savillano. Muchas Mañana gracias. Más. Mañana <ríe> más. <ríe> Mañana más y mejor. Venga. <ríe>